Cuentos de hadas españoles Oliver Twist El mundo es un lugar extraño Plagado de cosas malas y otras buenas Nuestra historia tiene de ambas Esta es la historia de Oliver Twist Que fue llevado a un orfanato en la ciudad de Mutford En una noche lluviosa y tormentosa He encontrado a este pobre niño Por favor, acogedlo. Está bien Oliver Twist vivió los primeros diez años de su vida en el orfanato Fueron diez años sin familia, sin nadie a quien realmente le importara y también sin comida Esto es muy pequeño Tenía tanta hambre que esta noche no he podido dormir Tenemos que pedir más Pero ¿quién lo hace? El cocinero se enfadará si lo hacemos Tengo un plan El que saque el palo mediano lo hace. ¡Bien! ¡Venga! ¡De acuerdo! Por favor, señor, quiero un poco más. Yo te enseñaré cómo conseguir más. Señor, solo quiero un poco más... ¿Vas a rebelarte contra mí? Oye, suéltale Vas a pagar por esto, Twist Vas a pagarlo Ya lo verás Oliver no solo fue castigado por pedir más sopa También fue expulsado del orfanato Y le enviaron como aprendiz a una carpintería Aquí, Oliver Aquí es donde trabajarás Noah, este chico es responsabilidad tuya Compartirás con él tu habitación. Enséñale nuestro oficio. Sí, señor. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Un enano raquítico. ¿De qué me sirve tener que compartir mi cuarto? Venga ya, hombre. De eso nada. Lárgate de aquí. Paso de ti. Se lo diré al señor Sowerberry. ¿En serio? ¿Cómo está el mundo? Señor Sowerberry. Señor Sowerberry. He visto al muchacho nuevo empujar a Noah. Me caí sobre la sierra y la hoja podría haberme matado, señor. Pero, señor, ya basta, Oliver. Si alguna vez oigo que te vuelves a comportar así, me encargaré personalmente de ti. ¿Me has entendido? Será mejor que te acostumbres. Van a ser siete larguísimos años. <ríe> Oliver recogió sus cosas y se escapó por la noche Caminó durante semanas Finalmente llegó a la ciudad de Londres Lejos del orfanato Y lejos del señor Sowerberry Y del terrible Noah Dulces y ricos croissants por solo cinco peniques cada uno Muchacho, lárgate de aquí ¡Venga a comer! ¡Esta es para ti! ¡Gracias! Nunca te había visto antes por aquí. ¿Eres nuevo en Londres? ¡Sí! Soy Jack. Pero por aquí me llaman el astuto tramposo. ¿Tú cómo te llamas? Mi nombre es Oliver. Oliver Twist. ¿Y estás huyendo? Tú no te preocupes. Oliver, conozco a un hombre que dejará que te quedes con él. Ven conmigo. Gracias. El astuto tramposo le llevó con un hombre llamado Fagin, que vivía en una zona apartada de Londres. El astuto tramposo y otros niños también se alojaban con él. Abre, soy yo. ¿Y quién está contigo? Es Oliver Twist. Todo está bien, viene conmigo. Oliver Twist, pareces hambriento, muchacho. Charlie, tráele algo de comida. Deja que ponga esto ahí. Aquí hacemos carteras, ¿sabes? Siéntate. Ah, ahí está tu comida. Quizás por primera vez en su vida, Oliver comió de forma abundante y pronto se quedó dormido. Mañana saldrá con todos vosotros. ¿Tan pronto? Sí. Cuanto antes aprenda, mejor. De lo contrario, no me servirá de nada aquí. Asegúrate de que nada sale mal, ¿de acuerdo? A la mañana siguiente, Fajín envió a Oliver con los chicos a hacer negocios. Oliver no tenía ni idea de qué iban esos negocios. Simplemente asumió que era para hacer carteras. Ve y recuerda, tienes que trabajar para quedarte aquí. Sí, señor. Buenos días, señor Brownlow. Buenos días, señor Collins Ahora observa ¡Al ladrón! ¡Al ladrón! Oliver se sorprendió al ver que el verdadero negocio de Fajín y sus chicos No era hacer carteras, sino que era robarlas El astuto tramposo y Charlie se escaparon La multitud pensó que Oliver era el ladrón y comenzó a perseguirle Pronto un policía le alcanzó y arrestó a Oliver Tú ven aquí, te llevaré ante el juez y pasarás siete largos años en prisión Oficial, siete años, eso es bastante duro, ¿no? No, el magistrado tendrá que dar ejemplo con él, así se irán los ladrones Oliver fue llevado ante la corte y se presentó ante el juez. El señor Brunlow suplicó clemencia por el muchacho, pero el magistrado era muy estricto. Estaba a punto de enviar a Oliver a la cárcel para los próximos siete años, cuando el señor Collins llegó. Pero, señor, yo no he robado nada. Oficial, ¿lo arrestó en el lugar de los hechos? Sí, señor. La multitud lo perseguía cuando lo alcancé. Pero, señoría, siete años son demasiados. No interfiera en los asuntos de la ley, caballero. Condeno al chico a ser enviado a... ¡Espere, señor! ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo se atreve a interferir en asuntos de la corte? Le pido perdón, señor, pero el chico es inocente. El verdadero ladrón escapó. Lo vi con mis propios ojos. Oficial, ¿realmente no lo vio robando...? No, señor. Ah, muy bien. Ordeno que este chico sea liberado de inmediato. Síguelos. Abre. Tengo negocios para ti. ¿Sí? Sí. Ese chico, Oliver. Necesito que lo conviertas en un ladrón. Bueno, él ya ha sido arrestado por robo. No, ha sido liberado y ahora está con el señor Brownlow. Eso es un gran alivio. Pobre chico. Oye, tienes que convertirlo en un ladrón. Y cuéntame todo sobre él. ¿De dónde es? ¿Quiénes eran sus padres? ¿Tenía un medallón encima cuando lo trajeron aquí? Dímelo todo o te denunciaré ante la policía No sabemos nada de Oliver excepto que él no es de Londres Sé que vivía en un orfanato en Mudford. Después de su terrible experiencia Oliver estuvo perturbado Y le costó muchos días recuperarse Estuvo bien cuidado en la casa del señor Brownlow Señor Brownlow, se pondrá bien Este chico me intriga, cuando se recupere... Quiero saber quién es y quiénes son sus padres ¿Por qué está tan interesado en el pasado del niño? Vivía en un orfanato Esa es una buena amiga mía ¡Vaya! Oliver se parece muchísimo a ella Podría ser su madre perfectamente Exactamente, doctora Ella era una amiga de la familia Y no sabemos nada de ella hace diez años Oliver se estaba haciendo un niño fuerte y Fagil le pidió al astuto tramposo que vigilara la residencia del señor Bronlow y que secuestrase a Oliver tan pronto como saliera de esa casa. Un día el señor Bronlow le dio dinero a Oliver y le pidió que fuera a devolver unos libros a la biblioteca. Nuestro hijo Pero ahora está enfadado Lo llevaremos a casa Vamos hijo Te conseguiremos los zapatos nuevos que querías Ahora iremos a casa y cenaremos Fajín llegó a Oliver a su casa Y planeó un robo esa noche para convertir a Oliver en un ladrón Tal y como le había prometido al señor Mox Deja que se vaya No Nancy, formará parte del robo Aquella noche Fajín llevó a Oliver a una casa grande y llena de riquezas Entra por la ventana y abre la puerta desde dentro Si no lo haces, ni te imaginas la forma en la que te castigaré ¡Ahora entra! ¿Quién está ahí? ¿Quién anda por la casa? ¡Corre! aquella casa pertenecía a la señora Rose Mayfield, cuando vio la cara desamparada del pequeño Oliver. Ella se hizo cargo de él, y un día un visitante extraño fue a verla. ¡Se trata de Oliver! ¡Nos encontraremos en el puente de Londres esta noche a las 12. Oliver, ¿sabes algo de esto? No, nada. Creo que la mujer era de la pandilla de Fajín, pero sé quién puede ayudarnos... El señor Bromlow Fue muy amable conmigo cuando estaba con él Oh, el señor Bromlow es muy amigo de la familia Hablaré con él de inmediato Así que la señora Rose habló con el señor Bromlow Que accedió a ir al puente de Londres esa noche Nancy les estaba esperando ¡Señor Brownlow. Señorita Nancy, ¿es usted? Sí ¿Es cierto que sabes algo sobre Oliver Twist? Sí Hay un hombre llamado Monks Que está decidido a hacer de Oliver un ladrón Y quería saber todo acerca de los padres de Oliver Y ha ido al orfanato de Moodford Para averiguar todo sobre él También buscaba una especie de medallón No sé muy bien para qué Muy bien, señorita Nancy, gracias Yo me encargaré de todo Así que el señor Brownlow llamó al señor Banffrey del orfanato Y también hizo que el señor Monks fuera a su oficina Bien ¿Llevaba Oliver Twist una medalla cuando se lo dieron siendo solo un bebé? «Sí, señor, esta es...» «Inés. Así que yo tenía razón. Oliver es el hijo de mi amiga Inés». «¿Puedo irme, señor?» «Te quedaste un medallón que pertenecía al chico. Tú se lo robaste. No le diste suficiente comida a los niños del orfanato. Y echaste a Oliver solo porque se atrevió a pedir más sopa. «¿Cómo te atreves?» Lo siento mucho, señor No se puede confiar en hombres que roban a niños Ya no trabajarás más en Moodford Y pienso hacer que acabes en la cárcel Pero, señor, largo de aquí ¿Por qué querías que Oliver se hiciera un ladrón? Porque él es mi hermano menor Y mi padre dijo que si cualquiera hacíamos algo que fuera contra la ley... ...toda su riqueza sería entregada al otro hermano. ¿Así que querías que se convirtiera en un ladrón solo para poder quitarle el dinero? ¡Qué vergüenza! Al hacer esto, has violado la ley. Haré que vayas a la cárcel. Y toda tu riqueza pasará a ser de Oliver. ¡Lleváoslo! Señora Rose, Oliver es el hijo de su hermana Inés... Oliver, Oliver, eres un chico con suerte. Quiero que tengas una familia. Así que espero poder adoptarte y que seas mi hijo. Oh, me encantaría, pero tengo que pedirle una cosa, señor. ¿El qué, Oliver? Utilice la riqueza que tengo para ayudar a los niños del orfanato y a los de la pandilla de Fagin. Estoy muy orgulloso de ti, Oliver. Y no te preocupes. Me aseguraré de que esos chicos vayan a la escuela y que sean tan buenos y tan generosos como tú.